Shabbat Shalom. Sean bienvenidos todos a la casa del Eterno. Baruch Hashem por esta oportunidad, por este día. Baruch Hashem por el Ruach Kakodesh que nos g u í a Baruch Hashem por nuestro Melech Hamashiach. Y gócense pues en esta, en esta hora en la que. Iniciaremos, iniciaremos un viaje espiritual, un viaje por las generaciones. Pueden sentarse, mis amados. Saludos, mis amados hermanos t a l m i d de Yeshua. Es una gran verajá poder iniciar este estudio con ustedes nuevamente. Estar aquí reunidos, de verdad, es, es un gozo, es una oportunidad. El Ruat siempre nos guiará con sabiduría, con entendimiento, para que nuestra mente pueda recibir el Maná que está destinado hoy para nuestras vidas. Así que la invitación es que puedan abrir sus corazones, sus mentes, a lo que el, el Eterno tiene preparado hoy para nosotros. Amén. Amén. Nos complace mucho、eh, que. Desde las redes sociales nos conozcan, que conozcan a Abba, nuestro Padre Celestial, a su ungido, el Mele h a m a s h i a c Somos la comunidad judiomesiánica Bey Jacob, ubicados en Caracas, Venezuela, bajo la autoridad del rabino Jorge Nemer, su esposa, la Rebeza Silvia, y a toda nuestra comunidad le extendimos un, un cordial saludo a las comunidades hijas. Eh, Bella Cop Maracaibo, Bella Cop、eh, Altos Mirandinos,、eh, los hermanos de Turgua, a los hermanos que están、eh, comenzando en Guarenas Guatire, también les decimos Shabbat Shalom. Esta tarde, mis amados, con el corazón lleno de gozo, pero de paz, producto de una semana de arduo trabajo, De pruebas,、eh, Baruch Hashem, por las pruebas, porque nos edifican, nos confrontan, pero la prueba viene para lograr que nuestro, las rocas sobre l a cuales t a m o s cimentados, cada vez sea más fuerte. ¿Sí? Esa prueba, bienvenida, esa aflicción, quizá, ese momento de, de, de incertidumbre, quizá. Pero al final está la luz del camino, la e m e t la o r que es el Mashiach Yeshua, y el bendito Ruach Hakodesh haciendo morada en nosotros para que finalmente lleguemos a este Shabbat en victoria.、Amén. Esta verdad ha sido el sustento de generaciones y nos ilumina el camino. Hoy está disponible para aquellos que aún no la conocen. Para aquellos que buscan con fervor en, en los espacios, en, la, en, la, en, la, en, la, en, en todos los ámbitos de la cultura y la sociedad, pero hoy hoy el Eterno nos muestra el camino, la verdad y la vida. Así que, ¿dónde está nuestra búsqueda? En la t o r á en el Mashiach Yeshua. ¿sí? Por eso es importante para nosotros, para aquellas personas que. Aún no conocen a nuestro Rebe y e s h ú a poder presentárselo, poder, poder,、eh, poder ser instrumentos para que el Mesías y e s h ú a sea accesible también a ellos, así como también lo es para nosotros. Queremos presentarte a aquel que el ungido del Eterno, el rabino de Nazaret, quien nació del linaje real de David, perteneciente a la tribu de Judá. El cual cumplió las profecías que anunciaban la llegada de un Salvador prometido para nuestro pueblo Israel. Su vida, sus palabras, sus enseñanzas, sus obras revelaron el amor de nuestro Padre, un amor incondicional, y su justicia perfecta nos ha sido imputada, mostrando un camino, un camino, el mejor camino, el único camino, porque es el que nos muestra el camino de regreso. A Abba. Qué hermoso es ese retorno. Qué hermoso es esa Teshuvah. Qué hermoso es el Tikkun, el poder retornar a las sendas antiguas y poder reencontrarnos juntos en este camino en, en el seno de nuestro pueblo Israel. Juan 17, 3 dice: Y en esto consiste la vida eterna en que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Yeshua Hamashiach, al cual. Tú has enviado. Nuestro propósito inicial, porque Él lo dijo: Yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí, y por eso queremos presentar p r i m e r a m e n t e a todos aquellos que no le conocen para que podamos entonces ir a una agua más profunda. Para terminar de presentarles a nuestro Maestro, a quien seguimos, a quien amamos, a quien nos llamó en una oportunidad, Yeshua. Fue designado hijo de Elohim con poder, conforme al espíritu de santidad, y esa autoridad se manifestó de manera definitiva en su resurrección. Por eso honramos su nombre en esta hora, porque sin Yeshua, como decía nuestro rap, apartado de Él, no podemos hacer absolutamente nada. Su palabra dice que cuando dos o tres están reunidos en su nombre, Él está allí presente. ¿Cuántos creen que Él está aquí presente?、Amén. ¿Cuántos de ustedes en las redes, donde quiera que te encuentres, que están creyendo que Él ahí está presente contigo?、Amén. Donde dos o tres estén reunidos, Amados Yeshua, nuestro Rebe está allí. Él está aquí, Él está por medio de su Rua Hakodes, h aquí encendiendo esa lámpara, encendiendo esa llama. Humildad y amor, mis amados. Humildad y amor.、Amén. Humildad y amor, porque en el amor se cumple toda la ley y los profetas.、Amén. De tal manera que no pretendamos hacer nada basados en nuestra propia carne, en nuestro propio ego y sin amor. Ese es un mensaje que va para toda la. Congregación para toda la humanidad, porque nuestro Rebe Yeshua fue un maestro de Torah, pero también fue un maestro humilde, manso y humilde. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, porque yo los haré descansar. Así que para nosotros es un grato placer presentarte a ti, a ti que tú no lo conoces, donde quiera que estés, estés afligido, estés pasando por una circunstancia difícil. Si Al una u z al final del camino, pues déjame decirte hoy de parte del Eterno que Él envió a su ungido. Abrázalo, síguelo, búscalo, porque allí está la salvación, allí está la redención y a l l í está tu propósito de vida. Amén. Amén. Amén. Bien, mis amados, la p a r a c h a que semanalmente estudiamos hoy Toldot, Toldot, generaciones. Nos habla inicialmente de la tensión en la elección y el destino de un pueblo. Tensión porque en un momento determinado vinieron al mundo dos hermanos, pero dos hermanos que iban a constituir dos naciones. Entonces, entonces habla de una tensión que es una tensión incluso generacional, es una tensión que se vive en la casa. Es una tensión que se vive a nivel de las congregaciones, es una tensión que se vive en el cuerpo de Mashiach Yeshua. Así que la parrachato l Dot nos centra, aun cuando se centra en el nacimiento de estos hijos de Isaac y Rebeca, también nos da luces acerca de lo que quiere el Mesías Yeshua y es e j a d es que seamos uno, uno como Él es, uno con el Padre. Mesías Yeshua oró para que todos sean uno como tú y yo, que ellos sean uno en nosotros. Así que no nos cansaremos de promover la unidad en su pueblo, aun cuando hayan divisiones, aun cuando hayan paredes que se quieran levantar, paredes que ya fueron derribadas, pero que aún se quieren levantar、eh, para, para separarnos y para dividirnos. Mis amados, si tú has creído en el Mesías Yeshua, tú y yo somos hermanos. Así de simple. Somos hermanos, somos el, somos, no somos ya Esaú e, e, y, y Jacob. Esas paredes fueron derribadas. Ahora estamos en el Mesías y e s h ú a Ahora, aun cuando algunos sean judíos y otros vengan de otras denominaciones, en el Mesías y e s h ú a somos uno. Amén. Baruch Hashem, por eso. Baruch Hashem, por, por la palabra del Eterno. Déjenme, permítanme hacer una breve p r e s e n t a Introducción en medio de la, del estudio de esta, esta palabra, recibí con, con mucho gozo de parte de, de, de mi rap、eh, su aporte para este estudio.、Eh, cuando ya venía preparando pues el contenido de esta, de esta para allá, que ya tenía una, un patrón, tenía una estructura. Sin embargo, al leer aquellas palabras de, de ese hombre tan maravilloso, ungido, con, que, que admiro tanto como el rap, no me quedó otra cosa sino que hacer un lado lo que ya había hecho y, y la, los últimos dos días que me quedaban,、eh, bueno, lanzar un sprint allí para poder recoger lo que el corazón puso en la cabeza. Les digo esto, mis amados. Una cosa es lo que tú pretendas hacer como líder. Pero si tú eres discípulo, tú tienes una cabeza. Y cuando la cabeza te dice sutilmente y con humildad: Aquí tienes mi aporte, ¿qué va a hacer el discípulo? El discípulo no i r a lo que, a lo que quizá su ego le pueda decir. Porque el discípulo tiene una, una, una cobertura. Y el discípulo mira lo que la cobertura te está poniendo, porque su cobertura mira lo que Yeshua puso en él, y Yeshua mira lo que el Padre puso en él. Eso es una línea que debe ser respetada, seguida y honrada. Amén. Amén. Entonces, gocémonos en, en esta tarde con, con lo que considero una,、eh, un contexto direccional. Pero enmarcado dentro de la Parashat o l d o t Generaciones.、Eh, de verdad que muy interesante,、eh, enriquecedora. Y bueno, sin más preámbulo, vayamos a, de a Devarín, Deuteronomio 4:34, que nos dice así: Ha habido Dios que haya intentado ir a tomar para sí nación, de otra de nación de otra nación, o entre otra nación. Con pruebas, señales y hechos poderosos, y con brazo extendido, y con gran espanto, como el Eterno, vuestro Elohim, hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. ¿Ha habido Dios que haya hecho eso con nación alguna entre las naciones del mundo? No, lo hizo con nuestro pueblo Israel. ¿Ven? De aquí en adelante, nuestro pueblo. El pueblo había permanecido 40 años en el desierto, con todo tipo de vicisitudes, problemas, tropiezos y obstáculos, como quizás tú estás hoy aquí. Toda una generación compuesta por los hombres y mujeres que salieron de Egipto pereció en el desierto. Solo Josué de la tribu de Benjamín y Caleb de la tribu de Judá sobrevivieron. Debido a que poseían, entiéndase bien, un espíritu diferente. En medio de este plan de redención, en medio de este éxodo, habían dos, casualmente de la tribu de Benjamín y de Judá. Un espíritu diferente, con un propósito, con un destino, con un llamado. Así como lo puedes tener tú, como lo tengo yo. Como lo tenemos cada uno de nosotros cuando vinimos por medio de la fe a oír un día la voz de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Esto lo pueden citar o constatar en Números 14, 24. Esta nueva generación nacida en el desierto fue la que vivió y pudo entrar en la tierra que Hashem había destinado para el pueblo de Israel. La generación anterior careció de la misión Y la fe en Hashem. Y no logró por ningún momento guardar, como lo esperaba el Eterno, sus mitbot, sus mandamientos. Y apostató a la fe. Hermano, qué palabra tan, tan profunda. Palabras que dentro de todo el contexto tienen un impacto profundo. La apostasía. La apostasía, en línea general, es negar, rechazar. O Apartarse de la fe, de la creencia, de la Torah y abrazar otro tipo de, de conocimiento. ¿sí? Y como, como seres humanos no estamos exentos, nos movemos en un medio donde, donde la atracción para desviarnos del camino está allí latente. Así que cuidado, cuidado con la apostasía, hay que identificar ese espíritu. Hay que ser consciente de que eso existe y tenemos que guardar nuestros corazones para mantenernos en el llamado. De tal manera que la idolatría, por ejemplo, es una forma, es, esa práctica del becerro de oro fue la, la desobediencia de un pueblo que lo llevó a la apostasía. Cómo, ¿Cómo se manifiesta eso hoy? Hoy se manifiesta con sincretismo: apostasía con una pseudo creencia en, en Dios. ¿Sí? Creo en Dios, pero, pero manifiesto a los ídolos. Es un sincretismo, es una forma mejorada o, o, o digamos, oculta de apostasía. Creo en Dios, pero, pero estoy cegado ante los ídolos. Pero, pero detrás, lo que se oculta es un espíritu apóstata. ¿Por qué? Porque está rechazando la Torah, está rechazando a nuestro pueblo Israel, está rechazando la obediencia a los mandamientos. Así que esos corazones que de alguna manera guardan、eh, alguna idea antisemita, una idea, en contra, una idea en contra de los mandamientos, ahí reposa una semilla, una semilla de apostasía. Por eso es importante tener esto. ¿Por qué? Porque no perdamos el contexto, mis amados, de la Parashat Oldot. La Parashat Oldot habla de generaciones y una generación que va de generación en generación no puede permitirse. En este tiempo, perder una salvación tan grande como la que, la que tenemos por medio del sacrificio y los méritos de nuestro Mesías Yeshua.、Amén. La generación anterior, dijimos, careció de visión. Hoy tú tienes visión. Hoy tú tienes al Ruach Akodes. Hoy tú tienes, tú, tienes,、eh, tú tienes palabra de sabiduría. Tienes hermanos mayores. ¿Amén? Esta misma generación llegó a hostigar, llegó a provocar el enojo. Al e l o h i de Israel, hasta el punto de, de, de que el e l o h i se hartó, haciendo necesaria la constante intercesión de un líder, de Moshe, que surgió a la escena ante, ante un pueblo que había, que estaba provocando el enojo, la ira del Eterno, por, por, por, por, por, por, su, por su falta de visión, ¿sí? ante, ante, ante las maravillas que habían experimentado. Y ante el destino que tenían delante de ellos. El pasaje bíblico central se halla en Éxodo 32, donde el pueblo de Israel comete el acto de adorar el becerro de oro. Ante la apostasía del pueblo, el Eterno expresa su indignación y su intención de destruirlos. Sin embargo, m o s h e intercede rogando por misericordia y perdón. Su argumento se basó en el pacto, hermanos. Qué, qué tremendo gesto. Baruch Hashem por los pactos. Baruch Hashem por el nuevo nacimiento. Baruch Hashem por el despertar. Baruch Hashem porque ahora nuestra oración tiene mayor poder, mayor alcance, mayores elementos a los cuales asirnos. ¿eh? Cuando, cuando somos conscientes de los pactos, cuando somos conscientes de una apostasía, ahora mi oración, a, a, mi oración trae a la vida, trae a, a, mi, a mi existencia los pactos. Para yo poder entonces, Baruch Hashem, poder, poder acercarme al Eloah como un sacerdote, como un real sacerdocio y recordarle a mi Eloah, Señor, ten misericordia, recuerda tu pacto con tu pueblo. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Porque hay que ponerse en los zapatos de un líder como Moche ante un pueblo sin visión, intercediendo, pero rogando para que su pacto. Se mantuviera, porque si alguien sí tenía visión, era Moche. Si alguien entendía de generaciones, era Moche. Moche estaba resguardando esa generación. Quizá no esa, porque entendimos que esa por decisión del Eterno quedó, pero en Josué y Caleb la semilla vendría la, la nueva generación. Así que aquí hay Caleb y Josué. Y antes de nosotros hubo i e r n Caleb y Josué, porque somos el fruto de De esa generación que creyó, que se mantuvo y que hoy en día está sembrando y está dando continuidad al plan del Eterno. Amén. Amén. Debemos aprender de nuestras autoridades, debemos aprender de las Escrituras, debemos aprender de todo lo que el Eterno nos provee y en esta oportunidad centrémonos en la Parashah Toldot. A pesar de todo esto, el Eterno decretó que por lo menos. Su, de su parte, esa generación o estirpe no entraría en la tierra prometida. Mis hermanos, existe ese riesgo. Se, el, el está, eso está escrito allí. Eso está escrito de tal manera que con temor y temblor, usted persevere, usted manténase g firme, usted siga congregándose, usted siga asistiendo a su Shabbat, usted siga guardando la palabra del Eterno, porque aun cuando. Estamos escondidos en la mano de nuestro Padre Celestial. Existe la posibilidad de que el poder del enemigo es tan fuerte, el enemigo es tan fuerte, que puede por lo menos sacarnos de nuestro propósito. Por lo menos puede sacarnos de nuestro propósito. Y al sacarte a ti de tu propósito, muchas almas se perderán. ¿eh? Mucha, mucho pueblo no, no caminará. O no regresará a las sendas antiguas. Mucho pueblo se quedará en el olivo silvestre. Mucho pueblo no conocerá a su, a su identidad, a su pueblo. ...si, ¿sí? No conocerá de los pactos, ¿no? de las promesas. c u años r e n t a a de historia y preámbulos y expectación. Todo ese tiempo para recorrer una distancia. Esto me llamó poderosamente la atención. Todo ese tiempo, cuarenta años dando vueltas en el desierto. Cuya distancia de la tierra prometida nos revela el RAP que era como desde Caracas a Valencia. Es decir, estábamos, el pueblo estaba tan cerca de, de, de, de, de, de la promesa, sin embargo, a pesar de esta cercanía, todavía al pueblo no le había sido permitido la entrada a la tierra prometida. Esta se encontraba custodiada por siete naciones poderosas. Preparadas para aniquilar a los hebreos apenas cruzaran el río. Mas sin embargo, debían esperar el momento oportuno, el, para, para, el momento oportuno para, para que, dado el plan del Eterno, pudieran entonces entrar en la tierra prometida. Recordemos que debía pasar una generación completa. No podían entrar así porque iban a ser destruidos, pues, de. de Más fácilmente, indudablemente. Tras 40 años de espera, preparación y numerosos eventos preliminares, el momento crucial para cruzar el río finalmente llegó. Todo estaba dispuesto, los sacerdotes en sus posiciones, el pueblo siguiendo de cerca y Josué ya había asumido el liderazgo de Moche. En ese instante de tanta trascendencia, Adonai convocó al pueblo para comunicarles su mensaje. Antes de que accedieran a la tierra que habían anhelado por cuatro décadas, Hashem quiso dejarle s claras ciertas advertencias. Quería dejarles clara la Torah. Quería dejarles clara la palabra. El Dabar Elohim. Les iba a revelar cómo lograrían. El éxito y cómo se cumpliría su promesa en sus vidas. Mis amados, aquí la Torah es clave, el Dabar Elohim es clave. Antes de poder adentrarnos en la conquista de un territorio, antes de poder adentrarnos en, en, en la toma de posesión de nuestra herencia adquirida, primeramente tenemos que pasar por un desierto y primeramente tenemos que tener el fundamento firme de la palabra. ¿Por qué? Porque eso significa que el Ruach Hakodes h está operando con nosotros y nosotros entendemos los códigos del Ruach Hakodes h de tal manera que yo no avanzo solo en la conquista. Yo avanzo de la mano del Ruach Hakodes h para poder discernir todas las obras de las tinieblas y poder terminar con éxito.、Amén. ¿Qué decide Hashem? Desatarles. En ese crucial momento de la historia de la nación, ¿qué decide Hashem soltarles? ¿Qué decide Hashem entregarles? Se podría decir casi que los hebreos, fíjense ustedes cómo salta aquí Mirat, ¿no? ya vimos que decide entregarle la palabra. Los hebreos o el pueblo judío celebran su retorno a Jerusalén. Y el establecimiento de la nación judía ocurre en el año 48, fue un día de, de inmensa trascendencia para, para nuestro pueblo. Así como ocurrió en el momento en el que estaban a punto de entrar a la tierra prometida, algo, un paralelo ocurrió en el año 48, cuando nuestro pueblo. toma nuevamente posesión de su herencia adquirida. Ahora piensen en el primer día de esa nación, al entrar en su herencia y observen lo que Hashem elige señalarles. Esto nos permite comprender la importancia que tiene para Hashem hablarles de su palabra, de lo que, de lo que estamos hablando en esta hora y de lo que seguramente estaremos hablando por el resto de nuestros días. Porque la palabra es útil, la palabra es eficaz. Pero la palabra debe ser meditada y leída de noche, porque en ella hallaremos descanso, en ella hallaremos el oportuno socorro. Recuerdo al Ro Esteban diciendo una anécdota pasada, en un tiempo, en un momento de incertidumbre, donde lo único que pudo de alguna manera fortalecer su neshamá, fortalecer su rúa, fue algo, una palabra que recibió de alguien que conocía a través de, de, de, de, de los instrumentos electrónicos. Pero esa palabra. Levantó. Esa palabra atravesó una circunstancia, esa palabra atravesó una cáscara que estaba, que estaba、eh, de alguna manera obstruyendo su avance y su desarrollo y penetró esa palabra, entró, rompió, abró i y él despertó nuevamente a su propósito y a su, a su intención de vida. ¿De qué les habla Hashem en este momento fundamental en la vida de su pueblo? El mensaje central se enfoca en. En la importancia vital de la relación del creyente con la palabra del Eterno. La base de todo esto es que el Eterno instruye sobre su palabra a guardarla, a meditar en ella, a ingerirla y fundamentalmente a obedecerla en todo. ¿Sí? Recordemos que estamos hablando de generaciones. Recordemos que una generación tiene que heredar lo que la generación anterior procesó. Recordemos que la generación siguiente ahora está puesta en el 20, no está en el cero. o q u é quiero decir con esto? Que el trayecto que recorrió la primera generación subió hasta el escalón 20. Ahora la siguiente generación arranca desde el, canal 20, desde el ca, escalón 20. El escalón 20 hacia adelante y así sucesivamente, porque una generación no comienza desde el cero. La generación siguiente comienza desde el esfuerzo, el sacrificio, los años de vida, el haberse sembrado en territorio. s í Esto que vemos hoy es el producto de una generación que se sembró. Entonces, la generación que está hoy posicionándose está arrancando de, desde el 20 de la generación anterior. ¿Sí me siguen el pensamiento? Sí. Así que gloria al Eterno, porque hoy estamos, tenemos un lugar donde congregarnos, tenemos、eh, palabra de Dios, tenemos hermanos que ya están, tienen años consolidados en un propósito. Yo, particularmente, tengo hermanos mayores ¿sí? que nos instruyen con, con humildad y amor, recordemos eso, nos corrigen con humildad y amor, porque, porque siempre seremos, como, como, de alguna manera, como Talmud de Yeshua. También debemos ser como niños, pues y reconocer que, que nunca lo sabemos todo. Y que el año que viene, aunque, aunque comencemos en el escalón número 20, igualmente tenemos que tener el, el escalón número 20 en humildad y amor. Y el siguiente, mayor humildad y mayor amor. Porque ese es el carácter de nuestro Mashiach Yeshua. Y nuestra intención es proyectar la vida, su carácter y la mente del Mashiach. Importante esta para s h a t porque esta conexión establece la dependencia, establece, determina el éxito del creyente, el grado de bendición que recibe, la efectividad que va, va a tener en el reino y la capacidad para, para ser próspero y feliz. Depende, mis amados, de, de poder entender y discernir y obedecer la palabra que recibe. La palabra que recibe. Fíjese usted, usted ¿cuántas usted para s h a t hemos tenido ya? Hasta ahora, seis parashá. Usted puede, tiene la capacidad de recordar desde la parashá número uno hasta hoy todo lo que se ha dicho. Probablemente, vamos a ser humildes, probablemente no. Probablemente e s t e un creyente eh, eh, normal, un creyente promedio, que viene, oye la palabra, toma una o dos cosas, se la lleva a su casa, pero probablemente todo el contexto De lo que lo de la impartición de ese momento se perdió en el tiempo. ¿Sí? Y era muy valiosa, era semilla poderosa, valiosa. Pero, ¿qué hacemos nosotros Shabbat tras Shabbat? Recogemos, recogemos las enseñanzas de nuestro r a t así como yo lo hice con esto, porque valoro y aprecio la enseñanza de tal manera de que la siguiente, el siguiente escalón esté sustentado sobre lo que se dijo en la anterior. Y ese es el esfuerzo, el reconde, en recoger, en poner el fundamento, en que, en que el siguiente eslabón y el siguiente estudio esté basado en el fundamento anterior. Amén. Eso es importante, amigos, porque allá afuera, en los otros campamentos, no tienen esto. Créanme, no lo tienen. Bueno, usted, algunos que vienen, no lo tienen. Hay desorden en cuanto a, al discipulado, hay desorden en cuanto a los temas. Nosotros tenemos la, la, la, el privilegio de que seguimos la enseñanza de la t o r á de que, podemos, de, que de podemos mirar atrás y poder ver la enseñanza de, de, de, de, de nuestro rap、eh, en, en b e r e s h i t y nos puede servir para estudiarla y para entenderla. ¿eh? Y año tras año vamos subiendo en ese peldaño, en ese nivel, en profundidad, en conocimiento, en destreza, en sabiduría. Eso es un privilegio realmente. De Barín 11, 18, 22. Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón.、Estas、son palabras del Eterno.、Eh, tómenla con Kedushai, tómenla con. con、eh, porque no es palabra para, para Israel solamente, sino para todo aquel que, que ha creído en el único Dios verdadero. Y aquel que tiene una e j a d con Adonai, pues su palabra es santa, es sagrada, es eterna. Y, y es ley, esto era instrucción. Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas. Cuando te sientes en tu casa, altar. Cuando andes por el camino, comparte. Cuando te acuestes y cuando te levantes, ora. Y las escribirás en los postes. De tu casa, m e s u s á y en tus puertas para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos, largura de días sobre la tierra. Palabra con promesa. Palabra con promesa directa del Eterno. ¿Ah? Juro, juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra, porque si guardares cuidadosamente estos mismos estos mandamientos, Que yo os prescribo para que los cumpláis, y así amaréis a d o n a i vuestro Elohim, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él.、Amén. Oye, que poderosa palabra. Ya cuando yo leí esto, ya yo dije: Un momento, i c vamos a Vamos a darle paso a. Vamos a confiar en nuestro rap, vamos a, a honrarlo. Y créanme, no quede en vergüenza. Nada cayó por tierra. Más bien, tuve que esforzarme por llegarle a su nivel de interpretación, a, a su visión, a, a, a, a tratar de ponerme en su mente, preguntarme: ¿qué miró? ¿qué vio? ¿qué vio en la Torah? ¿qué vio? ¿cuál es, cuál es la inquietud que hay en el corazón de mi autoridad espiritual? ¿qué intenta transmitir? ¿Qué quiere, qué, quiere, ¿Qué quiere revelarle a su pueblo judío? ¿Qué quiere revelarle a, a los, a, a, a, a, al pueblo de Israel? ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere que, que sea conocido entre las naciones? Porque en el corazón de Hashem e s todos á t somos parte de su creación. s í Y no hay acepción de personas. ¿Cómo explicar? Ahora entramos en materia. La preservación de la verdad entre generaciones. Y aquí me permití tomar y estructurar todo el mensaje que había recibido en secciones ordenadas, estructuradas, pero fundamentalmente poderosas. Hermanos, esta para allá se llama Toldot, que significa generaciones. Vemos cómo pasar la antorcha de la verdad a la siguiente generación, tal como lo hizo Isaac con Jacob, Abraham con Isaac, también nos corresponde a nosotros. También nos corresponde,、eh, como Talmud, pas, poder pasar a nuestras generaciones esa, esa palabra y esa revelación, y así a su vez con nuestros hijos. La verdad se preserva con palabra viva, no solo con tradición. Aquí empieza a retumbar la palabra en nuestro espíritu. La identidad espiritual depende de la fidelidad a la palabra. Repito, la identidad espiritual depende de la fidelidad a la palabra. ¿Sí?、Eh, quiero que casen, por favor. Hay miradas un poco extraviadas. O sea, la palabra tiene poder.、Amén. Escuchen bien. Cuando usted observa el título de una palabra, todo lo demás debe estar. O sea, el título te va a abrir. Va a abrir el, el, el compás de lo que viene. ¿Sí? Me sigue. La identidad espiritual depende de la fidelidad a la palabra.、Amén. Voy a hablar más lento porque quizás. En la pausa, en una palabra bien pausada, los códigos pueden llegar con mayor impacto. si ¿sí? El código se recibe, nuestra velocidad de interpretación, de entendimiento es distinta en cada uno de nosotros. a l g u n o t i e n e un poder de visión reticular, o t r o t i e n e un poder de ser auditivo, o t r o t i e n e un poder, en fin. Lo que queremos es que la q usted e u se pueda llevar palabra hoy. s e a el objetivo. El pueblo judío. Sobrevivió dos mil años de exil i o porque no soltaron la Torah. No fue por ejércitos, sino por guardar la palabra. Nosotros, hoy como creyentes, también somos preservados cuando arraigamos nuestra emuná en la palabra, en la bendita palabra y no en modas espirituales. ¿Se entiende esto? Entonces, la identidad espiritual depende de la fidelidad a la palabra. ¿Cómo se conecta esto con generaciones? Estamos hablando de que usted va a transitar la generación siguiente si usted mantiene la fidelidad a la palabra. Sin fidelidad, por tanto, no hay transmisión generacional. ¿Sí me sigue? Conecte, conecte, conectemos aquí. Modelamos la verdad. Con ejemplo, no sólo con palabras. Modelamos la verdad con ejemplos,、Amén. con testimonios. ¿Qué es lo que vende nosotros? ¿Qué es lo que vende ti cuando, cuando sales de aquí? ¿Qué es lo que tú proyectas cuando estás en la intimidad, cuando estás en lo oculto? Modelamos esa verdad no sólo con palabras, sino con un testimonio de vida. Isaac no sólo habló de la fe. Vivió como heredero de la promesa. Cada uno de los que está aquí p r e s e n t e es un heredero de la promesa.、Amén. Cada uno que está aquí presente es coheredero con el Mashiach. Nuestros hijos necesitan vernos a m a r la palabra.、Amén. Qué poderoso es esto. Qué poderoso es que yo, yo recuerdo a un hermano de otra denominación. Cuando, cuando nos decía que él entraba en su habitación y él veía cómo su papá, Baruch Hashem, lo veía doblar rodillas y clamando, clamando con profundidad, con, con lágrimas, clamando de rodillas por su congregación. Y eso iba marcando porque él entraba y cerraba. Entraba y cerraba. Pero ese testimonio visual tenía tanto poder, más que cualquier evangelización. ¿Sí? Entonces, modelamos, estamos modelando la verdad con el ejemplo, no solo con palabras. No quiere decir que las palabras no sean importantes, no quiere decir que la Torah de le tengo, te, te tenga su valor, sino que muchas veces un, lo que hacemos también habla de nosotros.、Amén. Eso es lo que yo interpreto de lo que quiso decir nuestro rap、eh, en, esa, en esas líneas de, que,、eh, en las cuales ex, expresó su pensamiento. Recuerden que yo estoy recogiendo el pensamiento de un hombre, pero un hombre inspirado por Dios. Amén. Así que no me malinterpreten por acá en este momento. Cuidado con la doble fuente. Hay cosas que, que me impactaron porque las viví en la semana. El, el r u a c no se equivoca, mis amados. Mire, si hay algo que, que no existe, es que evalúes en algo, mis amados. ¿Qué tan conectados? Eh, usted está, es, fíjese, qué tan, conex, tan conectado usted estuvo en la parachá siguiente durante la semana anterior a la parachá. Repito, qué tan conectado estuve yo la semana anterior con la parachá que se iba a partir hoy. Y debe decirle que la evidencia de que yo estuve conectado con la parachá anterior es porque lo que aquí se dijo fue lo que me impactó durante eso. No sé si me siguen el pensamiento. Repito, lo que a mí me impactó esa semana coincidió con lo que impactó en la Nechamá del rabino. Era lo mismo, el mismo espíritu, la misma palabra. Y por eso, cuando yo la veo, yo digo:、oh, Esto lo viví esta semana. Esto es para mí. Y esto, lo, y esto lo viví. Y esto lo viví. y esto lo viví De tal manera que, si t r a n s p o n a m o s durante la semana, esta, antes de la parashá siguiente. Si usted estuvo en el RUAC, el RUAC ya le está anticipando lo que va a hablar la semana que viene y le va a mostrar、eh, testimonios de vida. Que cuando usted lea la parachá, usted va a decir: Wow, eso lo viví yo la semana pasada. Tengo una lección para mí en este momento acerca de esta parachá porque lo viví y ahora entiendo el proceso por el cual pasé. Y quizá en el momento donde estaba no lo entendía y quizá en el momento tenía más dudas que respuestas. Y quizá en el momento lancé palabras de ofensa. Pero el Eterno tenía un propósito: el llegar aquí para poder ver y entender con claridad lo que Él quería decirme a través del Rúa. ¿Mm? No siempre sucederá así. Ojo, hay momentos, son momentos donde usted no tendrá la respuesta, pero la respuesta viene. Porque Él quiere destrabarnos, Él quiere llevarnos a la luz, Él quiere disipar toda tiniebla. Y la tiniebla y las tinieblas no prosperan delante de la luz. La verdad se pierde cuando dejamos de enseñarla. ¡Wow, qué tremendo! Mis hermanos, cada uno de ustedes está llamado a ser un maestro. Cada uno de ustedes en sus hogares es un moré, aun cuando. Probablemente usted dirá, bueno, es que yo no tengo la unción, usted sí la tiene. Si ¿Sí? Usted tiene el llamado, el llamado profético, el llamado a su apostolado, porque usted tiene que transmitir, porque las generaciones dependen de que nosotros hagamos el trabajo de enseñar a otros. Entonces usted no puede decir, no, no nada más, el que enseña es el rap. No, usted, al de al lado, tiene que enseñarle con amor y temblor. Porque hay un misterio allí, hay disciplina, debe haber humildad. Primero, por supuesto, usted tiene que prepararse para ser un buen maestro. ¿eh? ¿Sí? Pero si usted ya escuchó una directriz de su autoridad espiritual y usted ve en un hermano una, una desconexión o, una, o, o una, una falta de alineamiento con esa palabra, usted puede guiar a su hermano. ¿eh? Porque hay que destrabar las vidas. ¿sí? Amén. Entonces, la verdad se pierde cuando dejamos de enseñarla. ¿Y qué se pierde? Y si se pierde la verdad cuando dejamos e n s e ñ a r l a ponemos en riesgo la siguiente generación. Aquí todo va a ser toldo. Usted va a salir de aquí con eso en su mente. Generaciones, resguardar las generaciones. Y usted se le llevará en su espíritu lo que usted necesita para asegurar de inmediato la generación, la primera generación que usted tiene que asegurar es su Keilah en su casa. s í me sigue, su pequeña iglesia está en su casa. Su pequeña iglesia está en sus hijos. Su, su pequeña iglesia quizás está en su esposo que no se ha convertido. Y es ahí donde usted tiene que entonces levantarse como una antorcha y ser esa lámpara que alumbra, que alumbra los pies en su camino. La generación del desierto no, transmisió la, no transmitió la visión de su e l o h i a sus hijos. g r a s o error. Y por eso no entraron en la tierra. Si no, si no enseñamos la palabra. Intencionalmente, con entendimiento, sabiendo el costo generacional que eso representa, a Wow q u é gloria para mí ver a mis generaciones montados en la palabra! ¿Ah? Poder decir que, mi, que alguna de mis generaciones pueda decir, Yo soy de la tercera generación. Si ¿Sí、me siguen, mis amados, si ¿Sí、me están siguiendo, la generación de Le Ciento no transmitió esto. Si no enseñamos la palabra intencionalmente, la siguiente generación crecerá sin raíces. Yo no sé usted si lo está viendo, pero.、Eh, crecer sin raíces, y o les digo algo. Lamentablemente, en los, en los otros campamentos no tienen las raíces. Las raíces hebreas. ¿Sí? Y. Nuestro trabajo es poder enseñar esas raíces. ¿Por qué? Porque esa. a、wow, Aquí me, me, el, el Ruan me sacó de aquí un m o m e n t i c o con su permiso.、Eh, el tema es que si vemos a esos, a, a, al otro campamento sin las raíces, estamos viendo a un pueblo que se desconectó. Un pueblo que no está transmitiendo la generación, de generación en generación, lo que el eterno. En sus planes eternos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, quería transmitir y que, y que generación en generaciones retuvieran. ¿Sí me siguen? Raíces. Si hay algo de lo que adolece, la, la, los otros campamentos es, es que no tienen raíces. Entonces, ¿qué están transmitiendo de generación en generación? El pensamiento de un hombre. Pero Torah no es. Pueblo, la cosmovisión de pueblo no es. Porque en lo que empiecen a hablar de Torah y empiecen a hablar de cosmovisión de pueblo, tienen que venirse, tienen que cruzar. h í b r i d o hebreo, tienen que cruzar. ¿Sí? Tienen que hacer la, la conversión. ¿Sí? Tienen que hacer el brid, entrar en el pacto. Entrar en los pactos, en las promesas y venir a, a un entendimiento profundo como lo estamos nosotros, Baruch a s h e m Yo nunca había tenido un entendimiento tan profundo de las escrituras y cada día me esfuerzo más porque tengo hambre.、Amén. Tengo hambre y cada día me deja más hambre. No sé c m o me deja más hambre, tengo mucha hambre y como y quiero volver a comer más. Y leo la palabra y puf, ya va. O sea, y, y créanme, no pierdo el tiempo mirando a otros maestros, no pierda su tiempo, amado. He visto gente, he oído comentarios de algunos hermanos y que oyen otras cosas. Me... Está bien. Bueno, sí. Si ese es su. Estamos en el libro de aledrío, indudablemente. Esto es una sugerencia, ojo. No es que tú tengas que hacerlo así. Yo sigo el pensamiento y la dirección de un maestro. Punto. ¿Por qué? Porque es más sencillo, me mantengo alineado, como de una sola fuente, entiendo,、eh, puedo edificar, mire. Cuando usted come de muchas fuentes, usted no sabe qué es lo que está construyendo. Usted va a ver la casa que está construyendo y dice: Wow, pero ¿dónde está el baño? Tengo el baño acá. ¿Dónde está la pared? ¿Qué es esto? No, no entiendo lo que estoy construyendo. No lo entiendes. ¿Por qué? Porque ahí, en esa obra, hay confusión. ¿sí? Esa obra está confusa. Esa obra no puede tener una forma estructuralmente ordenada. Porque tiene diferentes pensamientos de diferentes arquitectos, de diferentes diseñadores, de diferentes programadores, de diferentes ingenieros que añadieron su propia perspectiva y entonces el puente quedó así. Porque yo creía que era esto y por, o porque yo creía que era aquello. Pero cuando usted sigue una línea, esa línea se está edificando en función de una estructura y un orden. ¿sí? Por eso es que a esas generaciones que escuchan muchos maestros, Decídase por su maestro, mi hermano.、Amén. Sea discípulo de un maestro, mi hermano.、Amén. Esa es la sugerencia. Si usted viene acá, si usted entra por esas puertas de b e l i a c o p usted tiene un maestro. Amén. Amén. Usted tiene un direc una dirección. ¿sí? Amén. Amén. Entonces,、eh, esto lo hago, es una exhortación, con todo respeto, con todo temor, pero, pero creo que es lo correcto y por eso lo digo. Tenemos un solo、Amén. maestro, no tenemos cinco maestros,、Amén. no tenemos seis maestros, ni, ni tenemos maestros virtuales. ¿Qué es eso? Venga a su discipulado, escuche la palabra que nos da la r e b e x a que oye a su maestro. Mis hermanos, de verdad se los digo con todo corazón, porque construir, nosotros estamos recibiendo palabra s y nosotros somos una edificación. Y esa edificación está recibiendo piedra sobre piedra. Esa edificación tiene sentido cuando usted ve hacia abajo y usted ve hacia los lados, todo eso tiene que tener sentido. Entonces, cuando usted llega aquí y escucha y pone en juicio lo que dijo su maestro, no, porque aquel maestro dijo esto y este dijo esto, y usted se va、eh, de, de, guiado por la inspiración del otro maestro, usted perdió el camino. Entonces, usted,、no、va, usted se va a trancar espiritualmente. Va a terminar q u é apartándose, que va a terminar apostatando, como lo vimos al principio. ¿Por qué? Porque usted no se siente conforme ni con uno ni con el otro, y el que ama. La riqueza, el que ama El que a m a A dos maestros termina odiando, terminará odiando a uno y amando al otro. s í Y terminará mezclado, terminará confundido y terminará tibio. tibio. ¿Por Tibio ¿Por o qué? Porque dice: No, hoy、eh, Hoy va a predicar el maestro tal en su congregación. Déjame irme para allá. Pero hoy, hoy la predica de mí, ¿a u t o r i d a d espiritual? No, no. Aquí va a b r i c a r hoy el hermano Pepito Pérez. No, no, yo me voy para la, para, para la otra donde está el maestro. Taque ¿Eh? Cuidado con eso. Seamos celosos. Eso requiere celo.、Amén. Porque estamos hablando de tu alma, de tu edificación. De usted como templo y morada del Rujo Acorde. Amén. Amén. Amén. Entonces la verdad se pierde cuando dejamos de enseñarla. Haz la palabra el centro de tu hogar. Esas, esas son palabras del ramo, yo. ¿sí? Haz la palabra el centro de tu hogar. Qué hermoso es que nuestro hogar、eh, pueda estar alumbrado con, con la menorá poderosa de la palabra y que esa presencia pueda, pueda ser percibida y esté allí. No, solo, no es solo leerla, sino amarla, estudiarla, celebrarla. Como dice Josué 1:8, medita en ella de día y de noche, cuando nuestros hijos. Nos ven depender, mire este pensamiento del rap. Cuando nuestros hijos nos ven depender de la palabra, aprenden que es vital.、Amén. Mira, eso me v o l ó a mí、eh, los sesos. Mis hermanos, les estoy presentando el pensamiento de nuestro rabino. Un aplauso para、Amén. nuestro rabino, por favor. Ese es el trabajo que yo hice en esta semana. Quise honrarlo. Más que poder predicar algo, voy a tomar sus ideas, estructurarlas, porque yo estoy construyendo una perspectiva. Y esto para mí es parte fundamental como edificador, como constructor, como ingeniero, como arquitecto. Yo valoro la piedra fundacional. Yo digo, esta piedra va aquí. Y esta piedra es coherente con el resto de las cosas. Por lo tanto, tengo la garantía de que estoy edificando algo coherente. ¿Eh? Eso es, para un constructor, eso es fundamental. Y aquel que es ingeniero, constructor técnico, sabe de lo que yo le estoy diciendo. Cuenta las historias de fidelidad. Dios mandó recordar su fidelidad. Nuestra hermana Berna decía: Wow, pero qué, bueno, qué importante es contar todas las obras y maravillas. Que Hachén hizo con nosotros durante la semana. Mis hermanos, tenemos mucho de qué hablar, es lo que le quiero decir. A veces, a veces nuestros hermanos en los otros campamentos, voy a predicar el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, está bien. El Evangelio de salvación, dice, está bien, pero llega un momento donde tienes que hablar de las obras y maravillas que el Eterno hizo de ti、Amén. y dar testimonio de eso, porque el Eterno también necesita que sea conocido, ¿eh? que, el, que, el, que, que, se, que se sepa que hay un Elohá viviente, único y verdadero, que nos ha dado vida Y nos ha dado su t o r á para que vivamos conforme a ella. o r u m Hashem. Yo hoy,、oh, con, el perdón, con el permiso de mi Rebe y e s h ú a Machía, hoy quiero honrar a mi cobertura.、Amén. Aunque sabemos que toda、eh, la honra realmente es para nuestro Rebe y e s h ú a ¿no? Eso no, que no queda e duda.、Eh, a, ojo, ojo. Yo, eh, eh, honra a quien honra merece, ¿no? Este pensamiento es. Una, una interpretación de, de mi autoridad, pero él está, él está siguiendo, él está honrando a su cabeza. ¿Quién es su cabeza? Yeshua. Yeshua, Yeshua es su cabeza. ¿Y quién es la cabeza de Yeshua? h a s h e n a s h e m Orden, estructura. ¿Y, ¿Y quién es la cabeza de la mujer? El hombre. El hombre. Esa estructura no puede ser、eh, destruida. Entonces, cuando, cuando el Eterno ya. Construir una estructura, el eterno nos ha consultado a otro eterno. Vamos a usar el eterno allá, q u el es otro eterno que está allá, para pa, ver cómo. Mira, ¿cómo piensas tú que es este orden? No, vamos a meter el primo de, de, el primo de tu hermana, debe estar sujeto. No, no, no, no. El eterno construyó, bajo una unicidad doctrinal y teológica, por decirlo así, con el medio respeto, una línea de pensamiento. Entiéndase el concepto de línea de pensamiento. Seguimos una línea de pensamiento. ¿Mm? Enseña las raíces, no solo las ramas. Yeshua dijo: La salvación viene de los judíos. ¿Cuántos ha, ha ido usted a predicar que la salvación viene de los judíos? Oye, eso está ahí escrito, pero vamos a pasarlo por un lado. Eso está ahí, pero los judíos, nada más por decir la palabra judío, ya les, ya les crea, ya. a l g ú n tipo de, de, de, de, de, de, de, de, de temblor ahí, ¿no? Pero mi hermano, esa es palabra del Eterno.、Amén. Yeshua es la palabra viva, es la Torah viviente. Y, la, y Yeshua nos está diciendo que la salvación es de los judíos, y eso es así, ¿por qué? Porque le viene de la tribu de Judá, ¿sí? Porque hay una línea generacional, ¿sí? Que viene desde Abraham hasta el cumplimiento de la promesa, que es Yeshua, sencillamente de eso. Así que enseña las raíces, enseña de dónde venimos. ¿Sí? Eh, conocer nuestras raíces hebreas, lo que hablamos de un principio, nos ayuda a entender la palabra con profundidad y a no diluir la verdad con interpretaciones superficiales. ¿Sí? O sea, el celo por lo que comes es importante, en pocas palabras.、Eh, si, si la palabra que tú estás recibiendo no te alimenta, oye, tienes que detenerte, no te está alimentando. Más si la palabra te está alimentando, pero todavía quedas vacío, es porque hay una, hay una raíz que no, que, no estás, que no se está cubriendo allí. Siempre que queda un vacío es porque hay algo, un elemento que está faltando. Y ese elemento que está faltando, tienes que venir acá, tienes que venir a las raíces hebreas, tienes que venir al judaísmo, tienes que venir a la Torah, tienes que venir a los profetas, porque a h í es donde está el elemento que te está faltando. ¿Sí? Amén. Amén. Bendición multigeneracional. Dios el Eterno promete en Deuteronomio 11, 21 que nuestros días y los de nuestros hijos serán prolongados.、Amén. Esto es una promesa. Ahí,、eh, ahí alguien,、eh, echemos mano de lo eterno, de las promesas. Muchas veces la, las personas reciben palabras como que: apóyate en las promesas de Dios. No olvides sus promesas. Entonces, cuando ores, cuando ores en tu lugar secreto, en tu cuarto secreto, echa mano de las promesas.、Amén. Señor, tú prometiste en Deuteronomio 11, 21, que tendría largura de días. Gracias, eterno, por esa palabra, porque la veo cumplida. Y esta enfermedad va a ser pasajera, porque primero es tu palabra, y tu palabra es la verdad. ¿Eh? O sea, lo que le estoy diciendo es que hay. hay Tantas herramientas en la palabra del Eterno que muchas veces nuestras oraciones son muy básicas, muy fundamentales. ¿sí? Entonces, nuestra intención, nuestro interés debe ser convertirnos en, en peritos arquitectos en, en la oración para, poder, para, que nuestra, para que la oración eficaz del justo sea, sea efectiva. Hay que estudiar, hermanos. O sea, aquellos que no les gusta leer, aquellos que no les gusta estudiar, oye, eh, eh, los exhorto. Tienen que leer, tienen que estudiar. Esto es un trabajo. Es un trabajo espiritual personal. Nada, la edificación es personal. El trabajo espiritual es personal. El ser t a l m i t de l Yeshua es personal.、Amén. Es un estudio, es, es día a día. Es forjar el carácter, es hacer corrección. ¿eh? Entonces, llegar a ser peritos arquitectos en la oración también necesita una, una formación.、Amén. ¿Por qué? Porque no podemos orar conforme. A nuestra intencionalidad o a nuestro, o a nuestro vago conocimiento Debe, debemos orar, a,、eh, orar conforme a la voluntad de Dios、Amén. porque debemos aprender, debemos pedir. No sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo, el r u a c h a Code, nos guía conforme a qué debemos pedir. ¿Eh? Y, y, que, y, y en estos tiempos, mis hermanos, ¿cuál era, cuál era la, la mayor arma que tenía nuestro Rebe Yeshua? La oración.、Amén. Entonces, en este tiempo que estamos transitando. Eh, donde son tiempos finales, de acuerdo a Mateo 24, donde serán tiempos como los de Noé, donde la maldad recluirá, pero también el amor. Es importante de echar mano de la oración. Es importante que, que nos esforcemos en, en cómo, cómo, cómo ser eficientes y efectivos en la oración. Una oración que, que agrade al Eterno. Amén. Amén. Entonces, muy importante esto. f i r m e s en medio de la tormenta. Como el, pueblo, como el pueblo judío sobrevivió, sobrevivió a imperios, sobrevivió a persecuciones, así como ellos lo hicieron, el Eterno nos está diciendo: ustedes también permanecerán,、Amén. pero si están cimentados en la roca de mi palabra.、Amén. Hermanos, Toldot es un desafío: Toldot es un desafío A perfeccionarnos, porque el llamado a ser generacionales, primeramente es que tu mente tu mente pueda entender lo que es、eh, trabajar para la siguiente generación. O sea, nosotros no trabajamos para para para para el hoy, nosotros trabajamos escatológicamente para, para generaciones futuras, porque lo que estamos sembrando, primeramente usted tiene que retenerlo, porque si no, no lo va a poder enseñar. Y si usted no lo puede enseñar, la siguiente generación corre riesgo. Y si, y si la siguiente generación no tiene una generación que tiene las bases, en las raíces, en las bases en el judaísmo y las bases en la Torah, van, van a nace, van a, van, se va a desarrollar una generación débil. ¿Sí? Entonces, Toldo es fundamental, es un desafío. Nos desafía a, a poder sentarnos, a poder eh, eh, eh, pararnos como t a l m i d Ajá, ¿qué es lo que estoy recibiendo? ¿Lo estoy recibiendo bien? Es, ¿Qué es lo que voy a transmitir? O sea, ¿qué es lo que voy a enseñar? Como maestro, ¿qué, qué debo enseñar?、Amén. ¿Estoy claro en lo que estoy enseñando? ¿O lo que estoy enseñando va a desviar la generación? Mi hermano, es, hay que tener temor, h a c h e n Porque podemos estar desviando una generación enseñando cosas en base a una duda o en base a una certidumbre. No, usted deténgase. Si tiene la duda, vaya a su mentor, vaya a su líder, vaya a su, a su rabino.、Amén. Maestro, yo no entiendo esto. Amén. Esta Amén. palabra me causó ruido esta semana. No logro entenderla. Mis pensamientos. Rebotan conforme a la estructura lineal, porque vengo, vengo, vengo edificando una estructura lineal, pero esta, esta, esta pieza no cuadra aquí. No es que la pieza no cuadre, es que no la entendí, o es que en el momento me quedé dormido. ¿sí? y Entonces, cuando vine, había un hueco en la estructura, va, pero tengo que deshacer esto porque no puedo dejar el hueco en la estructura. Eso no forma parte del diseño del arquitecto. Esa, ese hueco tiene que llenarse. Entonces, ¿qué vemos en las denominaciones? Huecos en las la estructuras. Huecos, huecos por todos lados. ¿Sí me entiendes? ¿Sí lo ven proféticamente? ¿Eh? Entonces, ¿qué estamos edificando? Comenzando otra vez. Tumbe esa estructura. Esa estructura fue mal construida. Sin raíces, sin t o r á sin pactos, sin promesas. ¿Eh? Y vuelva a edificar, es lo más sano. A veces, a veces modificar algo es lo peor. Metes un parcho ahí, ahí, así,、ah, está fue un medio funcionando. No, está medio funcionando. Vuelve para atrás. Tú me a s a e s t r u c t u r a Comienza. Comienza. ¿Dónde comenzamos? En el Génesis, hace 6 para allá. Hay chance de continuar todavía. Pero cuando comenzamos el Génesis, comenzó la edificación. Comenzamos desde el Génesis. Y lo mejor de todo es que en algún momento del tiempo nos encontraremos con Génesis nuevamente. Para revisar qué construimos de Génesis mal construido y volver a reedificar sobre el fundamento del Machiav y el fundamento de los apóstoles y el fundamento de la Torah viva. Gloria a su nombre.、Amén. Wow, tremendo. yo. Me pasó esta semana. Palabra que recibí, me rebotó, me. me, me ¿no han visto? Cuando los ojos se te ponen así, brr, brr, brr, brr. Oye, que no, pero no la veo esa palabra, esa palabra no entra, no cuadra. ¿Qué pasó aquí? Wow, yo tengo que detenerme, porque ¿qué voy a enseñar yo como talmid? Primero, o q u e estoy aprendiendo de mi autoridad y qué voy a enseñar yo? Yo no puedo enseñar eso, porque eso no cuadra ni, con, ni, con, ni, ni que lo e l i j e tengo que revisarlo. Rabino, ¿qué piensa usted al respecto?、Eh, yo creo que、eh, mi entendimiento no, no está bien ordenado con esta, con esta palabra que estoy recibiendo. Y mi rabino me dio una hora por teléfono. Pla, pla, pla.、Ah, ya, ya entendí, ya entendí la palabra. Y un hermano.、Pla. Ah, uy, ya entendí eso. Ahora No lo había visto de esa manera. Pero quite sus argumentos. Pero es que yo entendí esto, no, eso no. Quite sus argumentos y usted oiga. Entienda y aplique.、Amén. Wow, Señor, haznos formadores de generaciones conforme a tu verdad.、Amén. Señor, no queremos enseñar nada que no sea tu palabra.、Abba. Mi celo me, me quema por dentro tu palabra.、Abba. Me quema, me quema, me quema. La palabra viva. La espada de dos filos que al final disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y se me ha dado una palabra que no cuadra, el mismo Espíritu te quebranta. Porque esa palabra no logra, esa palabra, esa palabra genera oscuridad. Pero el Espíritu está está comprometido en que esa palabra te ayude a discernir tus pensamientos. Y las intenciones de tu corazón. Porque todo obra para bien. Todo obra para la Emet. Todo obra para la, para la verdad, para luz. Nada puede orar para las tinieblas. Eso no existe, amado. Nada puede orar en contra de la Torah. Eso no existe. El problema lo tengo yo, no la Torah. Cuando la, la Torah habla del Brick Mila, el problema lo tengo yo, no la Torah. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Yo tengo que ponerme la mente del Mashiach para poder ver la Torah.、Amén. Si yo no me pongo los lentes del Mashiach, voy a ver cualquier otra cosa. Voy a ver ego. Voy a ver el yo creo. Voy a ver el yo opino. Voy a ver el yo pienso. ¿m? Y el yo opino, yo pienso. O el yo creo, tiene raíces de rebelión. El yoyo. -yo. Cuando ese yoyo -yo salga de ahí, recójalo otra vez. Échelo ya v a No salgas, quédate ahí. Escucha la opinión primero. Porque la naturaleza humana es así: el yesenhará. Por eso tenemos que estarlo sujetando y controlando. Ese yo, yo, yo creo, yo soy, yo dije, yo fui. Porque cuando yo prediqué, ese yo, yo ahí está en todos lados. Yo estoy harto de ese yo, yo.、Amén. Yo salí, yo la salí corriendo de una vez. Me decían harto de yo, yo. El yo, el yo, el yo. -yo. Cuando yo lo que quiero es verlo a Él.、Amén. Yo quiero ser como Él.、Amén. Yo quiero experimentarlo a Él. Yo quiero caminar con Él. Yo quiero que cuando yo, esté, cuando yo esté con otro hermano, se cumpla la palabra. Que cuando dos o tres estén reunidos en su, en su nombre, Él esté.、Amén. Y tenga esa certeza, esa seguridad de que, cuando, que, que, que, yo, que yo camino con el r ú a Y que el r ú a está en mí, así como está en ti.、Amén. ¿Me permiten seguir? La t o r á es la palabra viva y eficaz del Eterno. Es más que un texto, es vida, es poder, es revelación y es alimento espiritual.、Amén. Este es un dogma central de nuestra fe. Nos habla acerca del por qué valoramos tanto la Torah. Más sin embargo, debemos tener presente que Yeshua dijo que en, en un verso bíblico, que Él digregó Torah y profetas. Torah y profetas. Pero hay una, digamos, una buena intención de encerrarlo todo en la Torah. Sin embargo, nuestro r e b e nunca lo hizo así. Torah, profeta, salmos. Y ahora tenemos a l b r i Adachá. Entonces, Torah es instrucción. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me ayuda a ver las cosas con claridad tal cual como son. No como el, la otra persona de alguna manera maneja la posibilidad de verla. Que eso para un entendido funciona. Pero alguien que está comenzando necesita ver las cosas como son. t o r á es instrucción. ¿Ah? Profeta es profeta. ¿Mm? Eso es una, una, una. Nos ayudaría mucho a poder enseñar a otros. A, a no generalizar, porque cuando generalizo estoy exponiendo la, la idea y el objetivo al, al, al, al entendimiento de la otra, pero si la otra no tiene el entendimiento, se va a perder. ¿Sí? La t o r á no es mera letra, es un código, ni, ni siquiera es un código legal antiguo, sino el Dabar Elohim,、Amén. es la palabra de Dios pulsante. Dinámica, dinámica, viva, la misma esencia de Yeshua, manifestada como instrucción divina. Conforme a Hebreos 4:12, esta palabra es viva y eficaz, actuando como un bisturí espiritual en las manos del Ruach Hakodes para penetrar hasta lo más profundo de la Neshama y el espíritu, operando, operando como un cirujano la necesaria circuncisión del corazón. Para que podamos discernir y separar lo carnal de lo espiritual.、Amén. ¡Wow! Mis amados, yo que ustedes. Bueno, eso, eso es lo que haría yo. Tomaría nuevamente esta, esta enseñanza. Pues yo soy un hambriento. Yo soy, yo soy muer, como decimos en el argot、eh, venezolano, muerto de hambre, e v a d Yo s i、si、eres muerto de hambre. Yo sí. Vamos a a b r e r por la palabra.、Amén. Quiero saber más y quiero comer más y, y no me sacio. Y, y cada vez que, porque mi alma se eleva. Y esa sensación、eh, es la que, la, que, la que yo requiero, en la que yo requiero estar continuamente. Un espíritu afilado por el Ruach, disierne las intenciones de los corazones. Un espíritu afilado por el Ruach te llama. Moré, lo, lo noto extraño. ¿Qué le ha pasado esta semana? Esa es mi r e b e Un espíritu afilado. Un espíritu afilado y cierne cosas. ¿eh? Porque el mismo Ruach está y el Ruach inquieta. Mira, a, a esta persona que está bajo tu cobertura está ahorita transitando cierta s circunstancia. Está siendo quebrantada esa persona. Porque hay una conexión. Si no hubiera la conexión. Si no hay una conexión entre la oveja y su pastor, mi hermano, preocúpese. Porque el buen pastor conoce a sus ovejas. El buen pastor conoce el nombre de cada una de sus ovejas. Y si de las 99, una se aparta, va y la busca, la llama. María, pero ¿qué ha pasado? Te noté esta semana extraña. Además. La semana pasada no viniste al Shabbat. Oye, si hay algo que esté sucediendo, coméntanos. Podemos ayudarte. No te cierres en el problema. Ábrete, abre tu corazón para poder conocer qué es lo que está pasando por tu mente. Te podemos ayudar, te podemos destrabar. Y la situación va a cambiar de inmediato. No contengas eso. Suéltalo. Ábrete, libéralo. Porque un pensamiento te puede, te puede matar una semana completa, te puede traer una raíz de amargura, hasta que llega otro pensamiento y lo quita. El buen pastor dio su vida por sus ovejas. Baruch Hashem, por, por el buen pastor, porque dio su vida por cada uno de nosotros y en su sacrificio perfecto, único. Y eterno nos mostró el camino de regreso a casa.、Amén. Ese c o e n Gadol intercede por nosotros, es el único mediador entre, entre Dios y los hombres.、Amén. Y Él en esta hora está intercediendo por cada uno de nosotros、Amén. para que podamos sostener generaciones. Amén. La t o r á como fundamento de la identidad, El pueblo sobrevivió a, la, a las persecuciones, a exilios, gracias a, la, a su fidelidad a la t o r á La t o r á ha funcionado históricamente, así como el santuario portátil y la constitución divina que preservó la existencia de la casa de Judá a través de los siglos, impidiendo su asimilación y desaparición entre las naciones. Eso hizo la fidelidad de un pueblo. A la t o r a Esta fidelidad inquebrantable a la instrucción de Hashem no solo sostuvo su identidad, sino que cumplió el propósito soberano de custodiar los oráculos del Señor y así mantener viva la raíz del olivo natural. La raíz, mis amados, no se secó. La raíz no está seca. Usted ha visto un árbol seco. Porque sus raíces, primeramente, murieron. d a m e a decirte que nuestras raíces aún están y seguirán gracias al esfuerzo, gracias a, a que históricamente un pueblo fue custodio y guarda de la t o r á Romanos 3, 2 dice: Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? O sea, ¿qué ventaja tiene el judío? El que Dios haya escogido a un pueblo para que guarde la t o r á y la haya n transmitido de generación en generación. ¿Qué ventaja entonces tiene el judío? ¿Cuál es el valor de estar circuncidado? Dice Rabshaul. Mucho. Y esto va para ti, hermano, que tienes algún problema con el b r i t m i l á Mucho. En todas las maneras, dice Rabshaul. En primer lugar, a los judíos les fue confiado la t o r á del eterno、Amén. Y continúa. Para nosotros, esta preservación es la evidencia tangible de que el pacto es eterno,、Amén. garantizando que la raíz permaneciera intacta para que en el tiempo designado las ramas dispersas e injertadas pudieran unirse bajo la soberanía de Yeshua en la reunificación final de todo Israel. Que bueno, que grande es el Eterno. El Eterno no hace nada sin propósito. El Eterno trabaja generaciones porque su, su objetivo es reunificar a todo Israel.、Amén. Y en eso está levantando en este tiempo profetas, está levantando maestros, está levantando s h a l i a c porque está preparando a su pueblo para la reunificación final. No solo la redención, la reunificación. Es un hecho que se tiene que concretar. Porque, porque es profético. Porque está escrito. Y porque el Eterno hizo un pacto en Jeremías 31, 33. Y en aquellos días haré un pacto con la casa de Judá y de Israel. Ahí no habían naciones. Ahí solamente estaba. El pueblo de Israel. Déjeme decirle que el pacto renovado o el nuevo pacto, como lo que queramos llamar, no es con las naciones gentiles, es con un pueblo. Y tarde o temprano, usted, hermano y hermana, que nos oyen, tiene n que venir a su identidad dentro de este pueblo. Debe echar mano de esa promesa. Debe echar mano de Jeremías 31, 33. Y escribiré mi Torah en sus corazones. Mis hermanos, usted probablemente transi transitó en el nuevo pacto. Transitó en el cristianismo. Sin entender Jeremías 31, 33. Y me pasó, yo predicaba. Salía con grupos de evangelismo. Me metía en los territorios. Iba a buscar gente en territorios, autobuses. Y este grupo de evangelismo, en los autobuses también, buscaba autobuses y predicamos en autobuses. <risa> ya los autobuses, b、bueno, u esos n o e autobuses me crearon, una, me crearon un problema. ¿sí? Porque si ese auto no estaba lleno, lo importante no era la salvación. Era que el autobús estuviese lleno. Entonces, el tema es que hemos estado o estuvimos transitando, caminando en la fe, pero sin entender Jeremías 31, 33. ¿A qué me refiero? Que cuando salíamos a predicar uno de los versos. Que usábamos como estructura del evangelismo era: y Dios pondrá un corazón nuevo sobre ti. Y le mostrábamos una imagen de un corazoncito, un corazoncito rojo, bien bonito. Pero predicábamos sin entendimiento. Porque lo que iba a poner en el corazón era la Torah. Y esa Torah y ese pacto, que es el pacto, el Brijadachá, es sobre la casa de Israel y de Judá. Entonces, si usted es inteligente y usted entiende lo que yo acabo de decir, si el Ruach Hakodes h lo está llamando, usted tiene que venir hacia acá. Porque la casa de Israel y de Judá está aquí.、Amén. Porque la Torah escrita en los corazones está aquí、Amén. y no allá. Y si no, yo lo invito a que me conecten y me contacten y me, me pongo como un Talmud humilde. Acláremelo ustedes dos. Acláreme qué dice Jeremías 31, 33, conforme a tu perspectiva. Y yo te diré la nuestra. Y seguro, no quiero ser. Mi esposa e s e me critica ese aspecto, pero tendremos la razón. Mis amados, mire, voy por la mitad de lo que recogí de, de nuestro rap, pero me p e r m i t i r ir disgregando punto por punto. Analizarlo con ustedes,、eh, aterrizarlo, más sin embargo,、eh, este material, pues、eh, quiero informarles que nosotros, eh, eh, la congregación de Guarenas,、eh, un, tenemos, tuvimos una iniciativa de crear un, un canal donde semana tras semana este, estudiamos la p a r a s h a que nos enseñó el rap, y hacemos este mismo trabajo. Este mismo trabajo que, que hemos estado haciendo aquí para estudiar lo hacemos con la p a r a s h á De tal manera que si usted quiere,、uh, digamos, profundizar e l resto de lo que la enseñanza de nuestro rabino y, y su interpretación y su estudio, estará allí disponible para ustedes en、eh, ese, esa herramienta que estamos usando para estudiar cada p a r a s h á Y edificarnos mutuamente. Bien,、eh, he dicho lo que creo que el Eterno puso en mi corazón.、Eh, el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos hará reposar y junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará nuestra alma y nos guiará por sendas. De reposo por amor de su nombre.、Amén. Y aunque andemos por valle s de, de sombra y de muerte, no temeremos, no temeremos mal alguno, porque su vara y su callado nos infundirán aliento. Aderezará mesa delante de nosotros y delante de nuestros enemigos. Nuestra copa siempre estará rebosante. Y ciertamente, y ciertamente, nos gozaremos y, caminar, y caminaremos en la casa de Dios. Del Eterno y estaremos allí en sus moradas porque Yeshua está preparando moradas para nosotros para estar junto a Él allá en el o r á n j a b á Un saludo desde acá a todos mis hermanos. Oramos para que esta palabra pues no caiga por tierra, sino que cumpla su objetivo de revelarnos lo que significa Toldot, generaciones, lo que significa trabajar por generaciones. Lo que significa valorar la Torah, la palabra, y lo que significa valorar la enseñanza de la misma. Mis amados, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat shalom.